¿Es verdad que en todas las religiones llevan a Dios? ¿Podemos lograr lo que se nos antoje con simplemente tener suficiente fe? Hoy en su programa Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah seguirá con el siguiente mensaje en la serie de mensajes sobre la vida del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Elías, el profeta de fuego. Siga sintonizado para escuchar las respuestas a estas preguntas y descubrir lo que logra un hombre con Dios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 Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para el comienzo de otro estudio donde, juntos, estudiaremos la Santa Palabra de Dios. Continuaremos nuestra discusión de la vida del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Hoy hablaremos de uno de los episodios más famosos de su vida, su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y si tiene su Biblia cerca, quiero invitarle a que la abra al capítulo 18 de Primero de Reyes. Tomaremos varios días para hablar de lo que sucedió cuando Elías, el profeta de fuego, hizo bajar fuego del cielo en el Monte Carmelo. Hemos disfrutado un tiempo muy lindo hasta ahora estudiando juntos sobre Elías. Serán unas semanas emocionantes de ministerio aquí en Momento Decisivo mientras estudiamos la vida de Elías. Por cierto, si usted no nos ha podido acompañar durante toda la serie y quiere recuperar algunos de los programas que se perdió, hay varias maneras de hacerlo. Toda la serie ha sido producida en un álbum de discos compactos. Hay 12 mensajes en la serie y el álbum se titula Elías, Profeta de Fuego. Si desea conseguir una copia, puede hacerlo a través de nuestra librería en línea que encontrará en el sitio web momentodecisivo.org. Otra manera de escuchar los programas que se ha perdido es directamente en nuestro sitio web en la página de los archivos de los programas en línea Guardamos como un mes de programación, ¿bien? Debemos comenzar ya nuestra lección de hoy. Comencemos. Cuando estábamos seleccionando el nombre de nuestra iglesia, recuerdo haber dicho que había gran significado en la palabra montaña. Algunos se preguntaban si deberíamos escoger un nombre que tuviera ese sustantivo. Mencioné entonces que en la Biblia hay muchas cosas maravillosas que tienen lugar en montañas. A decir verdad, algunos de los eventos más importantes de toda la Biblia tuvieron lugar en montes. La ley fue dada en el monte Sinaí y Isaac, Fue ofrecido en el monte Moriá. La crucifixión de Jesús tuvo lugar en el monte Calvario. La ascensión y segunda venida de Cristo señalan el monte de los olivos. Pero, ¿saben? La vida de Elías se centró alrededor de tres montes diferentes. Hubieron tres montes en la vida de Elías. El primero es el monte Carmelo. Y en unos minutos vamos a ver este episodio. Más adelante, Elías pasó un tiempo en el monte Oreb. Fue ahí. en donde estuvo cuando salió huyendo de Jezabel. Luego, en el Nuevo Testamento, viene el monte Tabor, que muchos creen es el lugar de la transfiguración. Ustedes recordarán que en el Nuevo Testamento, Elías apareció con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Así que, tenemos en la vida de Elías el monte Carmelo, el monte Oreb y el monte Tabor. Hoy, Quiero hablar de lo que sucedió en el Monte Carmelo. Es una experiencia cumbre para Elías y lo fue porque fue ese monte el punto focal de su vida entera y de toda su carrera como profeta. Es casi como si Elías hubiera nacido en el Carmelo. Todo lo que sucede antes de este evento apunta hacia este episodio y todo lo que sucede después apunta en retrospectiva al mismo. Es el momento de la verdad en la vida de este gran profeta. De hecho... Si leen las etapas iniciales de la vida de Elías, verán de inmediato que todos los rótulos apuntan hacia el Monte Carmelo. Toda su vida, todo lo que hizo, tiene un letrero que dice, Monte Carmelo, te diriges hacia el Monte Carmelo. Todo lo que el Señor hizo por Elías, cuando le envió comida al arroyo, estaba nada más preparando su fe para que cuando llegara el momento de la verdad, él pudiera creer en su Dios. Todo lo que Dios hizo cuando Elías estaba escudado por la viuda de Zarepta fue la preparación divina en el corazón de Elías, de modo de que, cuando se parara sobre ese monte, en el momento de la verdad, fuera el hombre de Dios con la palabra de Dios. Todo lo que sucedió cuando aquel muchachito murió, como lo vimos en el mensaje pasado, cuando Dios le dio a Elías la fe para tenderse sobre el cadáver del muchacho y clamar a Dios en oración, Fue la preparación en el ministerio de oración para Elías, de modo que, cuando se parara sobre el monte y orara, supiera que tenía un Dios que podía oírle y que podía responder a su oración. Así que lo que vamos a ver en estos momentos es como si pusiéramos la vida de Elías en una cápsula. Todo lo que era y sería queda envuelto en estos momentos que pasó sobre el monte Carmelo. Cuando dejamos a Elías en el mensaje pasado, Él acababa de atravesar aquella experiencia con la viuda que había perdido a su único hijo. Dios usó a Elías como profeta poderoso para que orara y para devolverle la vida al muchacho. Al principio del capítulo 18, tenemos alguna información incidental respecto al monte Carmelo. La palabra del Señor dice, viene Elías de nuevo. Y en el versículo 1 leemos, pasados muchos días... Dino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra Así que los tres años y medio casi han pasado Y Dios le dice a Elías, ve y busca a Acab Y dile que casi ha llegado el momento en que va a llover de nuevo Bien En el párrafo intermedio, Acab y su mayordomo, un hombre llamado Abdías, atravesaban algunos problemas muy difíciles porque había habido una sequía en la tierra ya casi por tres años y medio. Todo se moría. No quedaba nada vivo. Al leer los primeros versículos del capítulo 18, notarán que Acab habla con Abdías y le dice, «Mira, tenemos que ir por toda Palestina y ver si podemos hallar hierba en algún lado si no hallamos forraje». Todo el ganado va a morir. Así que convinieron, Jacob dijo: Yo voy a ir por este lado y tú, Abdías, ve por este otro lado. Veamos si podemos hallar hierba en alguna parte, porque si no la hallamos, todo el ganado va a morir. Bien, Jacob se fue por su lado y Abdías se fue por el otro lado, y sucedió que mientras Abdías buscaba por toda Palestina hierba para dar de comer a las bestias reales, se encuentra nada menos. Que con Elías. Puedo decirles algo con toda certeza: cuando uno se encontraba con Elías, no había problemas de identificación. Uno sabía de inmediato a quién estaba viendo y quién era ese personaje. Como pueden ver en la Biblia, en el versículo 7 leemos: Y yendo a por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi Señor Elías? Y él respondió. Yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho curar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá. Que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. En palabras modernas, lo que Abdías está diciendo es, ¿Sabes lo que va a suceder, Elías? Mientras yo voy a decirle a cap que tú estás aquí, el Espíritu del Señor te va a llevar a alguna otra parte. Así cuando Acab venga a este lugar y tú no estés aquí, puedo darme por muerto. Elías Finalmente le convence que no va a suceder eso, y Abdías va a dar las noticias. Leemos en el versículo 15 y siguiente. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Saben una cosa? Elías no ha perdido ni un ápice de su valor mientras ha estado escondido. Escuchen lo que dice. Y él respondió, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿No les parece interesante? El rey se encuentra con el profeta y el profeta le da instrucciones al rey. Maravilloso. Y así empezamos la historia del monte Carmelo cuando Elías fue a ver a Acap. Y ahora convienen en ir juntos al monte Carmelo y resolver esto de una vez por todas. Así que empezamos la historia misma del monte Carmelo en el capítulo 18, versículo 20, con La convocación al monte Carmelo. Leemos estas palabras en el versículo 20. Entonces, Jacob convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, ni siquiera puedo imaginarme lo que debe haber sido todo esto. Ese día, mientras el pueblo empezaba a dirigirse al monte Carmelo, para empezar, probablemente es preciso saber Que había esperanza en el corazón de los israelitas porque siempre que llovía en Palestina, llovía primero en el monte Carmelo. El monte se eleva hasta las nubes y la humedad que se acumula hacía que la lluvia cayera ahí primero, así. Cuando se mencionaba al monte Carmelo, todo el pueblo que había estado sufriendo de hambre y sed supo que tal vez iba a suceder algo bueno. Así que con el corazón palpitándole, se dirigieron ese día al monte con la expectativa de que tal vez fuera a ser el fin de su sufrimiento y tragedia, tal vez iba a llover como antes. Al observar el episodio, uno no puede evitar imaginarse un poco cómo debe haber sido. Miles de personas van subiendo al monte y ocupan todo lugar alrededor del altar, todos tratando de ver mejor, más o menos como cuando hay desfiles por las calles. ¿Han estado alguna vez en uno de estos desfiles de carros alegóricos? Todos empujan, tratando de conseguir una mejor vista. De repente, se oyen las trompetas reales y por ahí viene el rey Acap. Lo llevan en perihuelas en hombros sus criados y marchan hasta la misma cumbre de la montaña, rodeados de todo el séquito de siervos reales. Luego, allá a la distancia, aparece la desgarbada figura del mismo Elías. Nadie lo acompaña. Pero hay algo que emana de su persona. Nadie sabe exactamente qué decir o qué hacer. Nadie quiere estar demasiado cerca. Saben que él tiene un tremendo poder porque él fue quien cerró las nubes. Así que Elías viene y me parece que por un momento hubo un silencio mientras todos se miraban unos a otros. Elías ve a Cap. Cap está tan lleno de rabia por dentro porque este hombre le ha causado tantos problemas, pero al mismo tiempo le tiene mucho miedo porque sabe que algo es único en Elías. Finalmente, están frente a frente en ese monte y todo ojo está sobre los dos principales protagonistas, es el momento de la verdad. Lo segundo que vemos en el capítulo 18, empezando con el versículo 21, es el reto que en el monte Carmelo Elías le presenta al pueblo de Israel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Los sermones de Elías, por lo general, no eran largos, pero siempre iban al grano. Simplemente les dijo, oigan, decídanse, Si Baal es Dios, entonces desechen todos los arreos del judaísmo del Antiguo Testamento y sigan a Baal. Pero... Si Jehová es Dios, entonces saquen de aquí a todos estos ídolos y dejen de juguetear con la idolatría del rey Acab y la reina Jezabel. Tomen su decisión. Como ven, ellos estaban tratando de hacer lo que muchos hacen hoy. Estaban tratando de servir a Dios y vivir en el mundo al mismo tiempo. ¿No es un mal moderno? Tenemos... Tantas personas que realmente no quieren distinguirse demasiado como creyentes, les gusta asistir a los cultos especialmente si la iglesia nunca les reta demasiado a vivir una vida santa, pero <ríe> quieren también estar en el mundo y al mismo tiempo tener un sello de cristianismo viviendo en ambos lugares. Las palabras de Elías caen directo al corazón hoy. Al escuchar este pasaje bíblico que está siendo enseñado, nos está diciendo claramente lo que les dijo a los israelitas ese día en el monte Carmelo. Escuchen, tienen que decidirse. En toda la palabra de Dios no hay lugar para una posición neutral. La palabra de Dios es muy clara. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y se llegará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. Y a las riquezas, dice Mateo 6, 24. El problema que enfrentamos hoy no es que hayamos rechazado a Dios en nuestra cultura, sino que simplemente le hemos amalgamado con el resto de nuestra vida. Si fuéramos idólatras de los tiempos del Antiguo Testamento, simplemente diríamos, todavía adoramos a Dios. Él es uno de los muchos ídolos que tengo en mis estantes. Le hemos envuelto en todas las otras cosas que son parte integral de nuestra vida. Bien, Elías no va a aguantar eso, no quiere tener parte en eso. Le dice al pueblo, oigan bien, tienen que decidir, pónganse claro a un lado de la cerca o bien claro al otro lado de la cerca. Pero no se paren sobre la cerca, decidan a quién van a seguir. A menudo pienso, que tal vez este fue el comienzo del mal que Juan menciona en Apocalipsis cuando habla de la enfermedad de la odisea. No eran ni fríos ni calientes y Dios, que se encoleriza por la apostasía, se enferma por la apatía, dice, pero porque no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Bien, así eran las cosas cuando Elías Le presentó al pueblo este reto. Les dice, si el Señor va a ser Dios, entonces síganlo. Si Baal va a ser Dios, entonces síganlo. Dios no opera ningún programa de intercambio. Dios no va a tener simplemente una parte de lo que tiene que ofrecer. Dios quiere tenerlo por entero. Dios quiere que usted le siga el ciento por ciento. Sé que es un mensaje extraño en este mundo cuando tratamos de equilibrarlo todo y tener cierto sentido de perspectiva en la vida, pero el mensaje de la palabra de Dios, amigos, es claro. Dios quiere todo lo que tenemos, no quiere que nos guardemos una parte y que juguemos dos juegos a la vez. Quiere que enfoquemos las cosas como son y que tomemos una decisión. Ese es el guante que Díaz le lanza al pueblo, les dice, decidan. escojan a quién van a servir, está a punto de darles una demostración que les ayudará a tomar la decisión. Lo tercero que vemos en este pasaje es la confrontación en el monte Carmelo con los profetas. Noten lo que Elías dice, empezando con el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, "Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues" dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiese por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho lo que ha hecho es preparar el escenario de modo que, para cuando esto termine, no quede ninguna confusión respecto a quién es Dios. Les da la alternativa a los adoradores de Baal, les dice, escojan ustedes cuál sacrificio quieren ofrecer, háganlo ustedes primero. Lo que sucede luego es una de las experiencias más maravillosas del Antiguo Testamento. Si yo fuera un gran actor, me pondría hoy mismo ropas de Elías, subiría a la plataforma y actuaría dramatizando todo esto. Pienso que podría hacerlo muy bien. Elías está retando a esos personajes a que den un paso al frente, se pongan en la línea y demuestren la realidad de su fe. Permítanme decirles algo a todos ustedes, tanto como a mi propio corazón. Si aquello en lo que creemos no va a estar ahí cuando surge el reto, no vale la pena que confiemos en eso. El reto está ahí. El reto es muy claro. Lo que va a suceder resolverá este asunto de una vez por todas por ese periodo de tiempo en Palestina. El propósito de Elías era destruir la idolatría de una vez por todas. Quería presentar a todos estos ídolos ante toda la nación por lo que realmente eran madera, oro oro. Y plata, inútiles, se figuró la manera de demostrarlo. Noten entonces en el versículo 25 y siguientes que les da a sus oponentes la alternativa en el Monte Carmelo. Ellos ganan la partida, amigos. En segundo lugar, también tienen tiempo ilimitado para hacer su trabajo. Noten en el versículo 27 que era el mediodía cuando Elías se burlaba de ellos, así que hubo seis horas para que ellos lograran lo que debían lograr. Al leer el relato sabrán lo que pasó. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal. «Respóndenos», pero no había voz ni quien respondiese. Nadie respondió, no había nadie en casa. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Este asunto en este monte realmente estaba siendo carismático, realmente estaban dedicados a eso, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos». A lo mejor, se olvidaron de quién era el sacrificio. Sangraban <risa> más que el sacrificio. Ellos estaban tan dedicados al asunto, clamando hasta enronquecer por seis horas. Val, óyenos, óyenos. Esperaron. Nada. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. En realidad, Nadie prestó atención jamás porque no había nadie. La clara enseñanza de la palabra de Dios es que el ídolo no es ningún dios. Es una entidad no existente, es cero, es nada. Un nada no puede contestar. Ellos habían puesto su fe en nada. Los ídolos que adoraban eran cosas que habían hecho con sus manos. No se requiere gran inteligencia para reconocer que lo que uno adora tiene que ser más grande lo que uno es, si uno es grande lo suficiente como para ser un ídolo, ¿por qué razón va a orar a algo que ha hecho con sus propias manos? Así que Elías decidió divertirse un poco a costa de ellos. Quiero decirles amigos que este no es un pasaje bíblico que le dé derecho a nadie a cultivar una lengua sarcástica. Quiero que comprendan eso. No estoy dándoles permiso para que lo hagan, pero si alguna vez están luchando contra el enemigo espiritual, a veces un poco de sarcasmo ayuda. Así que Elías decide divertirse un poco. Ve a estos hombres casi enloquecidos, brincando de arriba para abajo alrededor del altar, cortándose con cuchillos, gritando y clamando, haciendo todas esas contorsiones. Y, y no puede evitarlo, dice en el versículo 27... Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, Gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Había tantos en Israel que habían estado tan lejos de Dios y tan fuera de comunicación con Dios que uno... Casi puede percibir al observar este episodio que mientras ellos veían lo que estaba sucediendo, casi puede percibirse que empezaban a cambiar su lealtad. Se inclinaban más hacia Elías y se alejaban de los profetas de Baal. Finalmente. Después de más de seis horas en que nada sucedió, casi se puede ver la derrota en las caras de los profetas de Baal. Había 450 de ellos y otros 400 de los profetas de Asera, 850 y un solo profeta judío contra todos ellos. Así que el tiempo se les acabó. No lograron anotar ningún gol, ni siquiera lograron un saque de esquina. Tenían cero. Habían quedado en las mismas. Ahora... Es el turno de Elías. Me encanta esto. Elías va a arreglar esto de modo que no haya manera de explicar lo que Dios va a hacer. Observen lo que sucede. Es un momento en el que va a tomar el control en el monte Carmelo. Las riendas de todo el episodio. Noten los versículos 23 y 24. Les dice que ellos tendrán que escoger y que Él va a tomar el que quede. Así que, para empezar, les da la opción... Elías toma el sacrificio que quedó, noten, al empezar a preparar todo este evento, cómo él los pone a la defensiva. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera... que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Notan lo que Elías está haciendo? Dice la historia de ese periodo en particular que los profetas de Baal eran notorios por esconder brasas debajo del sacrificio, que hacían encender soplando con un abanico sin hacerse notar. Entonces decían que había sido un milagro que los dioses hicieron. Aquí es donde ponemos nuestro punto hoy. Pero no es el final de la historia del Monte Carmelo y el profeta Elías. Su gran victoria sobre los profetas de Baal. Continuaremos con esta discusión aquí el próximo lunes. Y espero que usted pueda seguir con nosotros. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy.